Hola, soy Rodrigo. Hola, soy Elena. Desde los estudios de Radio Alhama en Internet, traemos ahora la información que encontramos en alhama.com. Exacto. Vamos a comentar una noticia que, eh, bueno, va sobre arte y talento local. Sí. Se trata de la exposición anual del taller de pintura de AMAL, la Asociación de Mujeres de Alhama. Se titula Entre pinceles y lápices. Ah, qué bonito título. Una propuesta cultural muy, muy interesante, la verdad. Así es. Una información que además firma nuestro director, Juan Cabezas, y que, bueno, cuenta cómo funcionó la inauguración en la galería del patio del carmen eso y ojo que quienes visiten la web de alama puntocom podrán ver también el vídeo de la inauguración para hacerse una idea mejor del ambiente no claro para verlo pues eh, la exposición presenta 42 cuadros nada menos 42 sí sí realizados por 13 alumnas del taller la inauguración fue el viernes por la tarde y por lo que dice la crónica vamos hubo bastante público se ve que tuvo éxito Sí, un ambiente estupendo, parece. En el acto intervinieron varias personas importantes, ¿no? Estuvo Ana Molina, diputada provincial y concejala. Uh -huh. Manoli Ramos, que es la vicepresidenta de AMAL. Ajá. Y, por supuesto, Mari Carmen Martínez, que es la monitora del taller. Parece que es un poco el alma de todo esto. Sí, tiene pinta. Ana Molina, por ejemplo, eh, destacó algo bonito. Dijo que cada pintura cuenta una historia que expresa emociones. Qué bien dicho. Y felicitó a las participantes y a la monitora. Dijo que el trabajo es una fuerza de inspiración Y Manoli Ramos dio otra visión, más del día a día del taller, ¿sabes? Habló del espíritu que se vive allí los miércoles, que no solo ir a pintar, sino también la amistad, la convivencia… Claro, el grupo. Eso es. Mencionó la variedad de temas, paisajes, flores, hasta mascotas o tradiciones. Y bueno, resaltó el papel clave de Mari Carmen, la profesora, para guiar y asegurar la calidad. Se nota que hay buen rollo, sí. Totalmente. Mari Carmen Martínez, que bueno, en la noticia pone que lleva más de 12 años, aunque luego ella dijo que son 15 ya. Ah, quince ya. Sí, 15 años como monitora. Se mostró muy orgullosa de sus alumnas, lógicamente. Destacó su disciplina, su interés. Normal. Pero lo más interesante, para mí, fue su reflexión sobre el valor de la pintura en sí misma. Sí, eso me llamó mucho la atención a mí también. Dijo algo así como que la pintura tiene alma. Eso. Que te cambia la forma de mirar el mundo. Que después de pintar ya no ves igual las cosas. Te fijas más en los colores, las luces, las sombras… Es como otra forma de mirar, ¿no? Exacto. Una forma distinta de observar la realidad. Muy bonito. Exacto. Y luego añadió la parte terapéutica. Comentó que eso de ponerse delante del caballete pues ayuda a parar el tiempo, a que las preocupaciones, digamos, se esfumen. Ojalá fuera tan fácil siempre. Ya. Dijo que las artes plásticas son para la mente lo que el ejercicio físico es para el cuerpo. Una idea potente, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y de hecho, sobre esto habló un poco más en la entrevista que le hizo nuestro director, Juan Cabezas, justo después de la inauguración. Ah, pues sí. Tenemos un fragmento, así que vamos a escucharlo. Perfecto, vamos allá. Sí, efectivamente, Rodrigo, Elena, aunque la grabación está algo defectuosa porque veía muchísimo ruido de fondo y al intentar limpiarlo, pues pues bueno, la voz no queda tan natural, pero por lo menos es audible y podemos escuchar lo que nos dijo Mari Carmen. Ya trabaja en ella con Marshall. Punda. Las que en el pastel, pues ya se lo he visto en la sueltura. Las del óleo ya empezaron antes y también ya se les ve ¿Cómo, ellas, cómo tienen van aprendiendo a hacer una pintura delicada, suave. Bueno, es mi estilo y yo les comunico mi estilo. ¿eh? Pero ya las veo, ya la veo yo, pero no sé si suele tanto, como está muy suelta con eso. ¿sí? Has dicho antes que la exposición no es para verla solo hoy, sino que hay que venir... ...porque esto relaja la mente y sobre todo cuando la estás haciendo... ...pues tienes la mente ocupada y te puede retrasar incluso enfermedades. Mira, eso no es una cosa que yo me haya inventado... ...porque hubo un, una reunión de profesores de, de, del conservatorio del superior... ...y entonces allí llegaron eh, médicos, psicólogos y tal... ...y abogaban por pues, que las artes plásticas son como, como le he dicho como el ejercicio físico para el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque cuando se hace algo creativo no se utiliza solo una parte de la mente, se utiliza el cerebro entero. Entonces, al utilizar el cerebro entero es como una inyección para, para la neurona. Y es verdad y que puede rechazar enfermedades y puede mantener más activo durante más tiempo el cerebro. Eso está comprobado científicamente. Que duda cabe que es una buena terapia. ¿Cuántos cuadros podemos ver aquí, aproximadamente, Mari Carmen? Eh, creo que hay unos 42. No están todos, porque en la exposición ya he dicho que este año es la quinta que hacemos, con el impacto de la, la pandemia, que no pudimos exponer. Pero cada dos años, aproximadamente, hacemos exposición. O sea, que ya tienen ya muchos cuadros y mucha mucho bagaje. ¿42 cuadros de cuántas alumnas? De eh, 13 Son 14, pero una no ha podido venir, que es esta Flavia, la chica que tiene en lo del ese observatorio astronómico. Mari Carmen, ¿esto proye este proyecto sigue adelante? Yo creo que sí, que mientras que yo me dé viva y salud y ella quiera, yo estoy encantada. Además entiendo que, que es algo importante. Qué interesante, ¿verdad? Eh, lo que comentaba Mari Carmen, 15 años ya con el Paller, se dice pronto. 15 años. Y que algunas alumnas lleven ahí desde el principio, eso dice mucho de la constancia, del buen hacer, ¿no? Muchísimo. Y destacaba la calidad de las obras de este año. Decía que ya tienen más soltura, un estilo propio. Más delicado, dijo. Eso, más delicado. Se nota la evolución. Claro. Insistía mucho en eso de que pintar no es solo copiar, que tiene alma. Sí, eso es clave. Y esa conexión con la salud mental a mí me parece fascinante. Mencionaba estudios médicos, ¿no? Sí, sí. Sobre cómo pintar activa todo el cerebro y puede ayudar a retrasar enfermedades neurodegenerativas, que no es solo un hobby, vamos. No, no, es también salud. Una perspectiva muy completa, la verdad. Exacto. Por eso recomendaba visitar la exposición con calma, incluso varias veces, si es posible. Claro. Para poder captar bien los detalles de esos 42 cuadros. Que hay de todo. Paisajes, flores, animales, carnaval… Hasta reproducciones de obras famosas. Sí, también. Mucha variedad para disfrutar. Vamos. Pues mira, para quienes quieran hacerle caso y pasarse por allí, la exposición está abierta durante 15 días, del 8 al 22 de agosto. El horario es de 11.30 a 13.30 por la mañana y de 19 a 21 por la tarde. Bien. Eso sí, excepto los domingos. ¿Y en lugar? Pues la Galería del Carmen… Perfecto. Una buena oportunidad para ver el talento que hay aquí. Sin duda. ¿Una forma estupenda de celebrar el arte, la creatividad y también esa amistad que une a este grupo de mujeres de Amal? Desde luego. Nuestra enhorabuena para todas ellas y para su monitora Mari Carmen. Pues sí, totalmente. Y nosotros eh, seguimos aquí preparando más contenidos. Ya nos hace señas desde el otro lado del cristal. Sí, Juan Cabezas ya nos mira desde el control. Parece que tiene lista la siguiente información.